La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3 La primera maraña. Tratando con arma el caos. bienvenidos arrancamos una nueva mañana, una nueva primera maraña después de un lunes eh, sin sin programa, eh, con distintos niveles de accidentes durante todo el transcurso del día en nuestro Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, partes de puertas cerradas, momentos sin luz, de todo pasó ayer en el Olga pero acá estamos, pudimos entrar, las luces andan, todo está saliendo Por ahora, bien, cruzamos los dedos, hacemos todo lo necesario para que nada malo pase, tocamos madera y le damos oficialmente la bienvenida a esta primera maraña de día martes. Si quieren comunicarse con nosotros, como siempre, nos pueden hacer a través de nuestro WhatsApp al 221-438-6002. También por todas nuestras redes sociales, Radio Nauta, Radio nota FM, nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, TikTok, YouTube, en todos lados. Y también pueden encontrar en todas sus plataformas a Pulso Noticias, buscando Pulso Noticias. hoy vamos a estar comunicándonos con Adrián Rodríguez Antinao, abogado defensor de la familia de, Emil, de Emilia Uscamaita Curi. La semana pasada se desarrollaron los alegatos en el juicio por la muerte de Emilia, ocurrida el primero de enero de 2016. Vamos a estando, vamos a estar hablando con Adrián sobre cómo se vivió está esta semana de, de alegatos y también hoy es martes y vamos a darle la bienvenida en algún momento a nuestro columnista de política internacional francisco castaño Tengo un nivel de congestión que me da miedo eh, no llegar con el aire de, de mí, no con el aire de la radio, con mi aire, a terminar algunas frases. Así que me apuro terminar terminarlas a veces, pero no estaría pudiendo respirar correctamente. por eso eh, Porque no puedo por la nariz, entonces no puedo hablar y respirar a la vez. Es como que tengo que de, dejar de hablar y... para que me entre aire. Pero bueno, va a salir todo bien, va a salir todo bien. Nadie va a quedarla acá en el estudio. Sí, saben, ya no voy a pedir recetas de cómo mejorar mi estado de mocos y eso porque ya he probado de todo y he decidido a vivir con ellos, a convivir con mis mocos constantemente, total, tan mal parece que no hace, ¿no? O se escucha muy raro, eso también pueden decir no si se escucha muy raro, dejo de hablar y ponemos solo música. Hablando de música, hoy es martes y es eh, lista colaborativa. Venimos en las últimas semanas recuperando música que le pedimos a los programas que salen en vivo por aquí por Radio Nauta. Tal vez se le pedíamos a programas de otras radios que también eh, retransmitimos a ver si quieren mandarnos canciones, pero en principio eh, la idea es que conozcan de alguna forma, por lo menos con sus gustos musicales, sus búsquedas musicales eh, a los programas que hacen vida en, este, en esta radio, en este aire, por si todavía no lo escucharon. Como siempre, recomendamos escuchar toda la programación de Radio Nota, que es mucho muy buena. El día de hoy llega la música del de programa más longevo que tiene hoy la, la radio. Empezó a transmitir allá en el 2012. Este programa tuvo una... Eh, transmisión ininterrumpida si no me fallan las matemáticas y la memoria, desde el 2012 hasta el 2020 que comenzó la pandemia ahí se tomaron, bueno, como muchos programas, una el receso pandémico necesario y correspondiente, y volvió Eh, con fuerza del año pasado este programa que sigue transmitiéndose aquí por Radio Nauta que sigue teniendo mucha audiencia y que sigue teniendo algo que es muy bueno y lo recomendamos mucho que es mucha, mucho sorteo mucho sorteo, muy buenos libros eh, sorteo de comida la verdad es que es muy recomendable oír ser parte de la audiencia de Prohibido Cumbia porque te podés además de pasar unas buenas dos horas compartiendo al aire con eh, el equipo ahí de Prohibido Cumbia también te podés ganar algo y eso se valora mucho en estos momentos de crisis. Eh, quienes eh, hacen Prohibido Cumbia nos mandaron la selección de estas canciones para disfrutar con ustedes el día de hoy de Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad Para empezar, estos son los lobos haciendo la venganza de los pelados. so la de casa detropelado la de casa ya comezo Primera Maraña Lunes a viernes de 8 a 9 horas Seguinos en nuestras redes Instagram Radionauta FM Mutantes de todos los lares copan el Olga Vásquez en la quinta edición del Festival Cultural Disidente más esperado Sí, vuelve Jabría Mutante o algo. El próximo viernes 15 y sábado 16 de septiembre se muestra a Calle 60 entre 10 y 11. Lujuria, la lujuria, el apetito al placer y vamos a nadar. La lujuria, ¿Lo pensás perder? Info preventas en el Instagram del Arte Arataque. 13 minutos pasan de las 8 de la mañana. Falta muy poco para una nueva edición de Jauría Mutante. Ya empiezan a sonar los spots. Ya empieza la ansiedad. Eh... 15 grados la máxima para el día de hoy, 7 la temperatura en este momento, cantidad de sol en aumento Es la, el pronóstico para este día, así que eso significa que va a haber cada vez más sol Por lo cual va a estar cada vez más lindo el día, hasta llegar a su pico máximo de, de, de, de, de lindura, de, de, de soledud del sol en su máximo esplendor, a unos 15 grados hoy a las 2, 3 de la tarde aproximadamente. Eso, el tiempo para el día de hoy, para este martes 29 de agosto, se termina agosto. Onda, quedan los bre, septiembre, octubre, noviembre, ya cuatro meses se va eh, este año. Empieza también una cierta de ansiedad en ese sentido para quienes estamos con el calendario en la mano, pero hay que disfrutar el, el día a día, hay que ese día a día salir a enfrentarlo como se pueda lo más informado de posible y para eso llegan los títulos de Pulso Noticias. trabajadores municipales convocaron a los candidatos a la Intendencia de La Plata la cita está prevista para esta mañana en la puerta de entrada al Bioparque en el Bosque Platense hasta el momento solo confirmó su presencia la candidata del Frente de Izquierda Albana Simeoni por el Frente de Izquierda siempre se aguarda la confirmación de Julio Garro de Juntos por el Cambio y de Luciano Guma de La Libertad Avanza por su parte Julio Alac de Unión por la Patria enviará un representante, se intercambiarán ideas y propuestas con el objetivo de mejor ...hacia la futura gestión. Una facción del sindicalismo docente irá al paro en La Plata, en la seccional platense de la Unión de Educadores Bonaerenses, llamó a un paro de actividades por 24 horas desde esta mañana, en disconformidad con la situación salarial de las y los trabajadores de la educación. Por medio de un comunicado, instaron a los participantes de la mesa técnica salarial a resolver la situación a favor de las y los docentes. Una vez que sepamos cuál es el aumento que proponen, veremos si hay o no nuevas medidas de acción adelantaron La campaña por el derecho al aborto llama a defender en la calle lo conseguido. El próximo 28 de septiembre se conmemorará el Día Internacional por los Derechos Sexuales Reproductivos y No Reproductivos. Teniendo en cuenta esa fecha, en un contexto político signado por una avanzada de los discursos y acciones de derecha, la campaña realizó un llamado a generar acciones para ese día con el objetivo de defender los derechos conquistados. Arriba nuestros pañuelos verdes, arriba nuestros derechos, en las calles los conquistamos, en las calles los defendemos, expresaron desde las redes sociales de la región de La Plata. Racismo en la TV. El tono discriminatorio y burlón de una entrevista televisiva a un matrimonio de una comunidad originaria recibió un récord de reclamos de parte de la audiencia en la Defensoría del Pueblo que escalaron a casi 300, mientras la pareja, acompañada por el tercer malón de La Paz, evalúa realizar una denuncia. Hasta aquí los títulos del día traídos por Pulso Noticias. Como siempre, si querés profundizar, podés hacerlo ingresando a www.pulsonoticias.com.ar Ahí vas a encontrar todo el desarrollo de el, la información, todo el trabajo periodístico. Y también está el botoncito que dice suscribite, haces clic, completás unos datos y de esa forma podés aportar al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos repasando la música del día de hoy, seleccionada por Prohibido Cumbia, este programa que sale todos los martes de 17 a 19 por Radio Nauta, que decíamos, te puedes ganar siempre algo, hay sorteos de libros, de comida, de distintas cosas, y esta canción es eh, su cortina, es la canción con la que arranca este programa Prohibido Cumbia, de esta banda peruana, Los Destellos, banda de allá, fines de segunda mitad de los 60, ese rock peruano, cumbia psicodélico, esto es Los Destellos haciendo la muerte del preso que se escapó para bailar.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 Al 221-438-6002 La identidad es política Y los lugares que habitamos también Así que te invito Este viernes 15 y sábado 16 de septiembre Al evento que La Plata está esperando Al evento más disidente Vuelve Jauría Mutante ferias, muestras, talleres, paneles, perfos, intervenciones résica callejero, Pari y Glenda y mucho más. Vuelve el goce colectivo a Lorga Vázquez. ¿Te lo vas a perder? Bailando, y tú me viste así avergonzado y te... 23 minutos pasan de las 8 de la mañana, continuamos en esta primera maraña y como decíamos al comienzo, estamos ya en comunicación con Adrián Rodríguez Antinao, abogado defensor de la familia de Emilia Ojamaita Curi, luego de lo que fue esta semana de alegatos en el juicio por la muerte de Emilia, ocurrido el 1 de enero de 2016. Buenos días, Adrián, ¿cómo va? Hola, buenos días, Pablo. Un gusto eh, para, para comenzar eh, ¿cómo, cómo se vivió como vivió la, la familia de emilia lo que fueron eh, estos alegatos donde eh, est tuvieron que escuchar además de, de, de todo lo, lo que implica un juicio a los abogados de los imputados eh, intentando también inculpar a eh, el hermano de emilia cristian digamos de lo que fue la muerte de su hermana como cómo fue esta semana para en el juicio Bueno, son momentos difíciles porque el alegato, digamos, es una síntesis y una valoración de, de todo lo que pasó en el debate, ¿no? De todos los testimonios, informes periciales, fotografías. Y realmente uno, digamos, eh, es, es, tiene que escuchar palabras fuertes como autopsias, eh, muestras sobre riñón, muestras sobre corazón, o sea, de alguna manera la familia cualquier persona ¿no? eh, familiar de una víctima confronta con todos esos datos duros de lo que digamos se le hace a un, a, un, a un cuerpo no un cuerpo sin vida y bueno en este caso también bueno causó cierto enojo digamos la postura de, de, de los abogados defensores de decir bueno nuestros clientes no son responsables porque la culpa es del hermano de la víctima y de Emilia. Así que bueno, eh, pero siempre con mucho respeto, o sea, nunca eh, más allá de algún comentario eh, digamos de que mostraba cierto enojo, no pasó nada, digamos, fue todo muy muy pacífico. Con respecto con respecto a lo que son la, las penas, la, la fiscal pidió eh 8 años y eh, para Belone y 14 para Santiago Piedrabuena, Gastón Lamboure y Raúl el Pepe García, la familia eh, coincidía con eh, la pena de, de 10 años para Belone y los los abogados los abogados defensores esto decías, ¿no? pidiendo la absolución porque esas esas diferencias eh, que se dieron ahí en, en términos de pena. Bueno, eh, básicamente la, la cantidad de pena tiene que ver, digamos, con que el hecho se realizó violando mucha normativa, esto esta organización duró muchos días, hubo fajas de clausura, so, todas son cuestiones ligadas con digamos, no con un accionar único, sino con un, un accionar to, persistente en el tiempo. Eh, organización, eh, a, alguna suerte de, de, de hecho de corrupción, o sea, varias cuestiones que van sumando al hecho como agravante, ¿no? Y bueno, y la defensa, digamos, eh, digamos, porque plantea la inocencia directamente, y a partir de que plantea la inocencia dice no, queremos la absolución y naturalmente que están en todos sus derechos ¿no? eh, y, ahora... y de ahí las diferencias claro ahora lo, lo que queda esperar es eh, el próximo lunes se va a conocer la, la sentencia eh, como que es ¿cuáles son la, las expectativas que se tienen? bien eh, el 4 de septiembre no, no estoy seguro de que sea lunes Eh, ah, pues. puede ser que sea el lunes, pero no estoy seguro a es ver. el 4 de septiembre es a las 12 y las expectativas digamos, nosotros vimos por acreditado el hecho más allá de toda duda razonable de que realmente eh, cometieron en la acción que, que les imputábamos Esto es, está comprobado que se organizaron montaron una empresa ilegal y pese a las clausuras siguieron adelante este, y en su accionar totalmente desinteresado por la, por la seguridad de los concurrentes este, y eso de alguna manera este, con otros factores que también confluyeron ahí en el proceso causaron la muerte de Emilia habiéndose podido evitar no como un accidente, sino realmente era... La voracidad, la voracidad, digamos, de, de generar dinero, esto es primero de enero, hay que aprovechar, digamos, al máximo, porque el 2 de enero ya se termina todo. Y eso fue lo que le costó la vida a Emilia, todo esa, ese contexto de ilegalidad y de falta, digamos, de, de, de humanidad, ¿no? porque lo más grave de todo esto es que si Emilia recibía RCP, eh, estaría viva hoy. Una de las chicas concurrentes, no de seguridad, es eh. concurrente, fue eh, practicó maniobras de cardios y bueno, lamentablemente la sacaron, la sacaron porque el show debía continuar, eh, y cada vez que se produce un problema de ese tipo en los boliches sabemos que lo sacan afuera, a los chicos, a las chicas, eh, como pasó con Bade Sosa. Si esto molesta, afuera, resuelvan su problema afuera, y eso le costó la vida a baezosa Sosa, ¿no? Eh, es, esa mirada que tienen eh, la gente de la nocturnidad, los empresarios de la nocturnidad sobre la juventud. O sea, mientras tienen plata y estén adentro, los bancan. Cuando se produce alguna cuestión que pueda afectar el negocio, lo sacan afuera y, y, bueno, arreglate como puedas. Este, y en este caso de Emilia, en vez de practicarle las maniobras que correspondían, bueno, la sacaron del predio y la dejaron en el hospital y se fueron. Y la fiesta seguía todo esto. Adrián... Eh, Hasta que, bueno, la, sí. No, no, decime, decime. No, no, que hasta que ya no daba más. decir bueno, muchachos, cerremos porque viene la policía. Esa fue, eh, digamos, la, la cuestión, ¿no? En todos estos años, ya son siete años de, de, del asesinato de Emilia, por esto digo, estas mismas prácticas que, que decís, ¿no?, de los empresarios de la noche, que el show debe continuar, tiene sus responsabilidades. entonces estos años se señaló también a... Eh, parte del, de la gestión municipal, como eh, quienes hacen la vista gorda, quienes permiten que esto suceda, eh, no están sentados en el banquillo. Eh, ¿Hay la posibilidad de, de que esto avance, una, un juicio de ese, de ese tipo, más del, del político, de quiénes son los responsables también en, en este caso, en estos casos? y sí, digamos, es muy difícil, digamos... Eh... La práctica nosotros nos ha demostrado que es muy difícil porque tienen mucha cobertura y por eso las, las cosas, estas situaciones se siguen sucediendo, porque nunca pasa nada, digamos. Eh, el Poder Judicial está en deuda con la sociedad en esta materia y, y bueno, eh, los que tienen que trabajar, digamos, solo del Poder Judicial, la gente del Poder Judicial, nosotros vamos, podemos buscar, ofrecer prueba pero si ellos no la producen, eh, digamos, es, es una cuestión muy básica, donde el Poder Judicial también es responsable de toda esta situación, no acá, sino en todo el país, todo lo que tiene que ver con muerte de chicos en la, en la nocturidad, eh, se vuelve prácticamente un terreno eh, complicado a la hora de transitar, Y lo digo por muchos casos, muchos casos de, de chicos, los chicos de, de, de, de Warp, en esa fiesta que murieron eh, cinco o seis personas, todavía no ha llegado ni a juicio oral, y siempre, digamos, es, es, es como hay una regla muy aceptada de que la noche no paga. Todo queda amparado bajo la nocturnidad y una vez que llega la luz del sol ya es como que se, se sigue a otra cuestión, pasa, ¿no? Y eso hay que cambiarlo digamos, porque eh, todo esto tiene un trasfondo económico, la gente que se encarga de todo esto tiene que invertir, cuidarnos, cuidarnos lo que vamos a divertirnos, que es un derecho cultural, ¿no? Es un derecho entre, entre tanto trabajo, trajín, decir, bueno, me voy a ir a divertir y quiero que me cuiden porque pago. Lo que ellos hacen no es caridad, no es una actividad gratuita, ellos lucran con esto y el problema está eh, siempre lo mismo, quieren más y quieren más y empiezan a recortar eh, gastos, empiezan a contratar a cualquier persona que no, no tenga un curso de seguridad y si no esté grande, eh, tiene cara de malo y después no sabe hacer un RCP cuando se presenta una situación de contingencia. Y bueno, es eso, básicamente nosotros siempre empujamos hacia el lado de la justicia, eh, empujamos hacia el lado de, de que haya luz, de que haya claridad, de que... no buscar culpables, sino a que haya justicia. Pero ese es el, el Poder Judicial quien toma las decisiones. Adrián, antes de despedirnos una última pregunta, consulta si crees que el tribunal eh, vaya a considerar la falta de perspectiva de género también en la defensa de los acusados eh, lo veo lo veo complicado digamos no todos lo entienden esta cuestión eh, porque se trata de cuestiones culturales no se trata de una filosofía, de una forma de ver la vida, que ustedes o muchos oyentes lo, lo, lo entienden, lo tienen claro, pero no todos los magistrados integrantes del Poder Judicial que tienen otra eh, otra matriz, otra matriz totalmente distinta, y, y hay que esperar, lo digo esto porque a mi durante los alegatos lo, lo han censurado, este, cuando no debió haber sido así, pero bueno, yo espero que me sorprenda el tribunal, eh, porque esta cuestión de perspectiva de género no es que murió una mujer, sino que intentan achacar la muerte eh, de Emilia a la, a la cuestión de que el hermano se fue de la fiesta, el hermano se fue de la fiesta porque dice, bueno, está acá, hay seguridad, me voy. Ah, el hermano la abandonó. Y Emilia tenía 28 años, era una chica que vivía sola, independiente. ¿Y cómo no se va a quedar sola en una fiesta? ¿Por qué tiene que estar acompañada de quién? ¿Por qué le asignamos a, a Cristian ese rol de... de ...de género fuerte, protector... De, ...y a Emilia el género débil... De, ...debe ser protegida... ...cuando estamos en una época de igualdad de género... ...¿se entiende lo que digo? Este, ...y no todos lo entienden así... ...digamos... ...y entonces es muy común... ...que en toda esta cuestión de, de género... ...de falta de perspectiva de género... ...para evitar responsabilizar... al autor autores del hecho... ...y digan, ah no, pero debió cuidarla... ...o sea, es una cuestión una construcción de la realidad que se asienta sobre esos patrones culturales. Y en realidad, el niño era una chica independiente y podía si quiere caminar descalza, camina descalza. Si quiere bailar eh, en el césped, puede bailar en el césped. Si quiere meterse en una pileta, se mete en una pileta. Si quiere tomar un trago, puede tomar un trago, porque está en todo su derecho. No tiene que responder o tener el cuidado de ningún hombre. Eh, así que bueno, esperemos esperemos que, me, que nos sorprendan que muestren una evolución eh, y habrá que esperar faltan poquitos días Adrián, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos atentes desde Radionauta y Pulso Noticias a lo que suceda este lunes 4 de septiembre con eh, la sentencia bueno, como siempre gracias a ustedes eh, porque realmente se necesita de, de del periodismo, de los medios de comunicación independientes. Que tengan un buen día todos y todas. Muchas gracias. Un abrazo. Conversábamos con Adrián Rodríguez Santinao, abogado defensor de la familia Emilia Uzcamaita Curi, sobre lo que fueron los alegatos la semana pasada. Lunes que viene, el lunes 4, se conocerá la sentencia en este juicio por el asesinato de Emilia. Seguimos compartiendo la música que eligió para el día de hoy eh, prohibido cumbia, este culto a la ambigüedad. Suena desde Colombia Sistema Solar haciendo ¿Quién es el patrón? Radio Nauta FM entrando a la recta final de esta primera maraña de día martes eh, y estaba pensando mientras se iba ahí conectando Francisco Castaños para estar del otro lado de la línea, para empezar su columna, por los acontecimientos que hubo en la semana anterior me imagino que vamos a hablar de algo en particular y podríamos haber puesto, no sé, Ficasa Brick eh, de Jetro Tool o eh, Brick by Brick como de Boom, Boom Kid, o alguna Another Brick on the Wall, ¿por qué no? de Pink Floyd para hablar sobre la columna del día de hoy. ¿Voy por voy bien encaminado o no? ¿Qué tal, palo Buen día. Eh, bien encaminado, bien encaminado. Eh, si sí, vamos a hablar de, de lo que fue el ingreso de, de Argentina a los Bricks. Eh, y de hecho, el tema de Pink Floyd es muy atinado porque el término BRICS eh, empezó siendo BRICS. O sea, BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China. En 2010 se sumó Sudáfrica, por eso está la S de BRICS. Y el terminado también un juego de palabras con el ladrillo, con brick en inglés. Exacto. Que lo empezó a usar... Eh, el presidente de Goldman Sachs en su momento para describir también a estas reuniones que se estaban llevando adelante entre estos países emergentes eh, así que bueno, por un lado sí eh, me parece muy bien esta lección además es de que me encanta Pink Floyd. y segundo, eh, bueno este, eh, a ver, el BRICS es un foro político sobre todo, lo ¿no? político, pero también económico que reúne a los principales países emergentes del mundo, ¿no? Como he mencionado, Brasil, Rusia, India y China. A ver, eh, para poner en perspectiva, algunos datos solamente, ¿no? Eh, pero comprenden el, un cuarto de, del PBI mundial, de lo que se produce en el mundo, además del de 42% de la población mundial, el 30% del territorio mundial, obviamente el, el país más extenso es Rusia. Eh, y... Eh, bueno, en la semana pasada se llevó adelante la 15 cumbre en Johannesburg en Sudáfrica eh, y se decidió entre otras cosas la adhesión de seis países, entre ellos Argentina. Eh, y bueno, eh, Argentina eh, o sea, ha venido pidiendo en reiteradas ocasiones el ingreso Eh, yo de hecho cada vez que veía los discursos, las reuniones con con Brasil o con China, entre otras cosas, se pedía el ingreso a URI, o menos diplomáticamente. Eh, y bueno, se decidió, eh, en el primer momento eh, se, se veía medio trabada, sobre todo por la que la presidencia de, del BRICS, de la Sudáfrica, quería poner en eje en otras cosas, entonces medio que el ingreso de nuevos miembros, tenía miedo de que se desvirtuara el BRICS, se había trabado en un primer momento, pero bueno, finalmente se decidió eh, la incorporación de seis países miembros, junto con Argentina, también se se incorporarían Árabe Saudita, Etiopía, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán, eh, y esto sería efectivo a partir del primero de enero del 2024, eh, a lo cual y eh, eh, a nosotros acá en argentina en contexto de elecciones eh, fue bastante rico el debate que se dio bueno no sé si rico pero interesante eh, el debate que se dio porque claramente eh, los los tres principales los tres principales candidatos eh, emitieron sus opiniones al ix a los cuales eh, obviamente que, que el candidato oficialista Massa lo celebró como una victoria Y los otros dos principales, eh, tanto Mireille como Patricio Ulrich, eh, dijeron que en caso de que Argentina, eh, de que ellos sean los presidentes, nueva ¿no? Argentina se retiraría del BRICS, eh, que bueno, que recordemos que esto empe empezaría a ser efectivo a partir del, eh, del de enero de, del año 2024, ¿no? el es, es interesante o gracioso o como queramos llamarlo porque no es un digamos el reclamo de Argentina dentro del BRICS o el intento de Argentina entrando a este grupo de países no es algo que haya empezado con este gobierno, no es nuevo viene hace bastante e incluso Mauricio Macri también fue parte de quienes eh, de alguna forma buscaban el ingreso de Argentina al BRICS o estoy totalmente equivocado no, no, estás... Pues... Estás correcto, está muy bien. Eh, Macri ha ido a las reuniones porque, bueno, además de reunirse los estos cinco países originarios, el DRIST, la cuatro más Sudáfrica, eh, invitan a algunos países, ya o sea, por a, por amistad, por estrategia, por lo que ustedes quieran llamarlo, eh, y los invitan a las reuniones. Eh, y bueno, en su momento, Mauricio Macri había asistido y, y obviamente eh, había resaltado la importancia del DRIST. El tema es que cuando... Eh, el mundo socialismo hace dice una cosa y cuando es oposición dice exactamente lo contrario. Entonces ahí pierde bastante credibilidad, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me parece bueno que es el foro político más importante de países emergentes en el mundo comparable al nivel del G7, que es el foro de los países industrializados, ¿no? Como lo mencionábamos, desarrollados. Eh, y no solamente de los países es importante por ser países emergente sino porque uno que bueno que se estima que, que china en el corto tiempo eh, desplazará a Estados Unidos como la principal economía del mundo eh, pero bueno y es el país más poblado Brasil es el país eh, sudamericano más grande solamente de, de los Estados Unidos en el continente eh, y tiene expectativas de crecer mucho más eh, y de más está decir que eh, hay ciertos beneficios para Argentina. Uno, el principal, obviamente, es la parte estratégica, la parte de sentarse en esta mesa con estos países estratégicos a, a discutir, a negociar, a firmar acuerdos, eh, diversificar ¿no? la, el abanico de las relaciones internacionales, es lo que un país debe hacer ¿no? por encima de, de, de la ideología. Yo creo que a veces en las relaciones internacionales lo que es el pragmatismo en este multilateralismo que existe y, y el, a veces hay algunos que quieren imponer eh, el alineamiento irrestricto con Occidente, sobre todo con Estados Unidos, en este contexto de crecimiento de los países emergentes, de multilateralismo económico, pero también político, yo creo que diversificar esta, estas relaciones internacionales es muy beneficioso para Argentina, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no?, del yugo, del préstamo del FMI, y, y de, de cómo ajustan las tuercas, sobre todo en Estados Unidos, no para pagar la deuda ilegal que dejaron el gobierno anterior. Eh, y después, eh, otro beneficio que más financiero, que es el acceso al nuevo Banco de Desarrollo, que lo preside actualmente la expresidenta Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, Eh, que también es cosa acá, ¿no? bastante, de manera turbia, pero bueno, eso queda para otro día. Eh, pero este nuevo banco de desarrollo maneja un caudal eh, monetario bastante importante. Eh, tiene la sede en la ciudad de Shanghai y ofrece créditos atras accesibles para infraestructura, para salud, para educación que le permitiría a Argentina, por supuesto, eh, un acceso importante a financiamiento que está bastante retejido, no por fuera de lo que es el FMI. Ahí el, estaba pensando ¿no? en, en, en los ruidos que hacen en esto, no un acuerdo con el Fondo Próximo Gobierno. Tampoco es que el BRICS viene digo, más allá de los componentes, que esté Rusia, que esté China... Digo, tampoco es que viene como, como espacio político a decir, bueno, nosotros venimos acá a ponerle fin al capital. Para nada, digo, está dentro también del marco de eh, el sistema y, y las economías con eh, más, eh, o, eh, mayor o menor eh, presencia del Estado o intervención del Estado digo, son economías eh, bien capitalistas. digo juega por, ¿por qué tanto ruido no porque ese ruido a lo que puede pasar en el año que viene y, y qué, qué, qué impacto de esto como decías recién nombradas al FMI, me, que pensaba, qué impacto tiene real eh, en ese acuerdo unas estas economías eh, entre comillas eh, emergentes que ya son bastante fuertes igual eh, a ver bueno, el ingreso sería el año que viene siempre y cuando el eh, a priori, ¿no? triunfe más por lo que dijeron los candidatos opositores como había dicho de Argentina saldría del URIX lo cual yo lo veo bastante inclusive a pesar de, de los dichos lo veo bastante difícil eh, porque debilitaría mucho la, la imagen argentina ni siquiera a ver, para que tengan en ni siquiera Bolsonaro después del URIX con todo lo que implica Bolsonaro como para que tengan noción de la, de la importancia del URIX eh, entonces yo creo que Eh, ...más allá de que... ...ni ley diría que no había pacto con comunistas... Eh, ...económicamente... ...y sobre todo en las relaciones internacionales... ...los países en la actualidad son bastante capitalistas... ...porque lo que buscan son negocios... ...y crece, que crezcan las economías... ...entonces el hecho de decir que no sería pacto con comunistas... ...es más sobre ideologizado... ...que lo liberal que se, se diría hacer... Eh, ...y la Argentina... ...ya le dije, tanto a nivel estratégico como a nivel financiero, le sirve un montón. Le sirve porque eh, Argentina es un país eh, periférico, subdesarrollado que en la actualidad está fuertemente condicionado, eh, tanto políticamente como financieramente, con los designios de gente que no votamos eh, y que ni siquiera en, a, por una medida que nosotros mismos tomamos. Entonces, en este marco, eh, ¿Qué, cuán importante es diversificar los lazos y sentarte a discutir más allá de que no se discuta no no no no se plante eh, digamos el derrogaamiento de Estados Unidos a nivel mundial eh, la, la caída del g7 porque claramente nunca va a pasar por lo menos en el corto plazo si, porque son países que tienen una tradición eh, milenaria no eh, sabe no, no, no es un poco de pago sabe cómo manejarse en las relaciones internacionales, eh, es, es muy importante en el contexto nuestro y en el contexto multilateral de ascenso de estos emergentes. Eh, yo lo veo claramente como una victoria eh, y necesario también diversificar, multilateralizar las relaciones, eh, tener otras aristas en las cual apoyarse, no solamente eh, un polo, que sea Estados Unidos, que sea el FMI que sea la Unión Europea eh, porque además no es pragmático en este contexto ¿no? ¿De, ¿de qué te sirve? está siendo ideologizado por una parte que finalmente a veces es lo que se dice que no es ¿eh, no? entonces se muestra bastante la negacha la, la hipocresía como menciono siempre eh, y bueno eh, veremos como eh, qué los depara yo creo que Argentina va a ingresar a la sea cual sea el gobierno, eh, por ahí tendrán más, mayor o menor relación con el resto de los países, eh, pero recordemos también que Brasil y Chiquina son los principales socios comerciales de Argentina, entre ambos se explican el 30% del comercio externo argentino, eh, y si uno dice que va a romper, eh, va, va a dejar de, digamos, va a hacer pactos con comunistas, eh, sobre todo con Brasil de Lula y con la China, que actualmente está presidida por Xi Jinping, eh, no sea sé a nivel interno, sobre todo la, las exportaciones agrícolas con China y las exportaciones industriales de autos, sobre todo, eh, con, con Brasil. Entonces, si uno rompería con esos dos países, prácticamente estaríamos tirando por la basura los dos principales complejos, eh, tanto primario como industrial, que que exporta que produce y que exporta Argentina, no las soja y los autos. Entonces, Eh, qué mejor que tener buenas relaciones y que se trata de discutir en la mesa con estos países, en estos países. Obviamente no va a ser una nueva ONU en los BRICS, porque son pocos, son, pero son, de hecho, vuelvo a recalcar la importancia de que son países periféricos, son países eh, subdesarrollados, son países que no ejercieron la gobernanza global, como decirlo en estos términos, ¿no? Eh, los países, de siete, diez países europeos tienen Estados Unidos, fueron prácticamente los países colonos, si se quiere, en los últimos 300 años de las relaciones internacionales, 400. Eh, y además, qué mejor que sentarte en una mesa a discutir con países parecidos a vos. Eh, más allá de que uno tiene más o menos grado de desarrollo, eh, más allá de que hay algunas cuestiones eh, complicadas ¿no? a nivel interno de cada uno de los países, pero a nivel de, de digamos, hay bastantes similitudes en, en la historia común, eh, también en la, en la cuestión estratégica, no solamente que son países estratégicos a nivel regional, que son, digamos, somos países, la, los brics son potencias regionales y los países suman, también son países importantes a nivel regional, eh, la cuestión también del debate de, de los recursos, que mucho se habla de los recursos estratégicos, hidrocarburos, minerales sobre todo, eh, y estos países son, grandes poseedores de estos recursos eh, y es bastante es una mojada de oreja que diría eh, que incremente eh, este poder que tienen estos países sobre todo para los otros países que nos quieren imponer ni eh, gajas o también los que nos quieren eh, decir cómo tenemos que manejarlo o cómo tenemos que hacer a nivel interno en las economías no eh, así que bueno, yo creo que eh, me parece un paso adelante, obviamente Eh, hay, está el desafío de Argentina de que, más allá de que no es una, un foro económico, digamos un bloque económico, eh, Argentina obviamente tiene que fortalecer su posición porque como venimos, estamos cayendo, literalmente, eh, estamos siendo cada vez un país más débil, más vulnerable, eh, a tiene que fortalecer su posición y tratar de que esta relación que se fortalece con estos países, eh, sobre todo con China, ¿no?, no sea una nueva relación, desarrollo, desarrollo no centro-periferia, como lo fue a otra hora en las relaciones con Estados Unidos o con el Reino Unido. Fran, te agradecemos la comunicación, el análisis, todo lo que significa en este contexto eh, esta, esta apertura del BRICS para Argentina y cinco países más. Eh, nos volvemos a encontrar en 15 días para seguir viendo qué pasa por el mundo. Vale, ha un placer como siempre. Nos reencontramos en la próxima en una verso Abrazo. Nos empezamos a despedir, ya falta nada para que lleguen las 9 de la mañana y termine esta primera maraña Agradecemos a Saba Shutman en la operación técnica, al equipo de Pulso Noticia, Walter Amorio, Ramiro La Terza, Lautaro Castro, al equipo de Prohibido Cumbia, este programa de desde 2012 sonando en Radio Nauta. Lo pueden escuchar hoy martes a las 5 de la tarde, Prohibido Cumbia, un culto a la ambigüedad. Y nos vamos con última canción, que entra, ese sí, y es cortita. Eh, nos vamos con esta última canción que eligió Prohibido Cumbia para el día de hoy. Esto es Sandro haciendo guitarras al viento. Chau. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Suenen guitarras al viento, que quiero mi aliento perder al bailar. Quiero dejar que mi alma se olvide de todo vibrando al bailar. Quiero perder mi amargura, vivir mi locura, bailar y bailar. Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor. Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailando morir. Suenen guitarras al viento que quiero mi aliento perder al bailar. ¡Espitare! Suenen guitarras al viento que quiero mi aliento perder al bailar. ¡Eso! Quiero en el aire encontrarme y despedazarme en cada compás Quiero las palmas golpeando mi cuerpo temblando, bailar y bailar Quiero quemar en mi fuego el dolor y olvidar esa pena de amor Quiero de nuevo sentirme vivir, quiero bailar y morir Soy... La La certeza de una piedra en el aire Radionauta 106.3